porque recorrer nuestra memoria sirve para visorar mejor nuestro futuro, la Dirección Nacional de Museos lo invita a visitar el Museo de Perón. Aquí encontrará todo aquello que hace a la identidad del peronismo. Entre los valiosos objetos hay antiquísimas reliquias, una en especial. Es la señora Isabel Martínez de Perón ...con quien el general compartió una de sus presidencias... ...más cauto el actual presidente... ...no repitió la experiencia. Muchos son los recuerdos... ...algunos remotos... ...otros... ...así por ejemplo encontramos discursos de la última campaña electoral... ...que junto con la plataforma... ...configuran el recuerdo más cercano... ...escucharlos... ...sorprende... ...son realmente increíbles... ...entre los elementos sonoros... ...se destaca la marcha... ...Los Muchachos Peronistas... ...de la cual solo se guardó un trozo... ...el más desactualizado tal vez... ...algo del material del museo es producto de donaciones... ...como la pila de votos de la UCD... ...quien los donó porque considera que para ganar... ...ya no los necesita... ...emparentado con este material... Hay mucho más en la sala de enemigos del peronismo. Bastante poblada, por supuesto, aunque no siempre. El sitio de Alzogaray se encuentra vacío desde hace varios meses. Pero no es el único. A veces falta también el Almirante Rojas. Museo de Perón. Un lugar con todo lo que no se usa ni se piensa volver a usar un lugar para demostrar que los tiempos cambian. Como ya lo dijo el presidente, la Argentina ya no es la del 45, más bien parece la de principios de siglo.